Lindo para estar afuera a esta hora. Calentitos acá nosotros. Sí, sí, sí, hermoso. Aprovechen, aprovechen. Sí, eh, ¿cómo andas vos? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. Linda mañana, fresca, por supuesto, nada que ver con los días anteriores. Y sin viento, con algunos pajaritos sonando ahí, si no sé si les sí, escuchan de fondo. Sí, gustito. Bueno, y sin sol por ahora, que apenas está saliendo, ocho y media, más o menos estaba saliendo, recién está apenas iluminando, y algunas nubes, eso es cierto, eh, ahora se han, se han presenciado algunas nubes en, en el cielo de Santa Rosa, pero está está linda la mañana, ojalá que se ponga lindo más más adelante del día, más cerca del mediodía, para el lado de la siesta. Sí, va a llegar a 15 en la temperatura Maduro, así que va a estar bastante lindo. Bastante bastante agradable. Sí. Bueno, comento dos eh, siniestros viales que ocurrieron a la madrugada y hace un ratito en Santa Rosa. Uno es un... atropellaron a un caballo y lo mataron en el acceso norte de Santa Rosa, una camioneta Iveco, cerca de la una y media de la mañana. Me, venía de Córdoba eh, ingresando a Santa Rosa y cerca de la calle García, eh, que es una de las últimas calles de la ciudad de Santa Rosa, y pegada al, al campo de la universidad. Un caballo cruzó la la ruta nacional, eh, lo atropelló con el lado izquierdo del, de la camioneta Iveco y terminó matándolo. Ahora este, gente de Sonosis y de y de la municipalidad qué hace con el con el animal. No hubo una ninguna lesión para para el conductor y hace un ratito este, atropellaron a una una motociclista ahí en Ameguino y, y José Ingenieros y el auto ...que la atropelló, no estaba en el lugar... ...y según la policía se habría dado la fuga... ...así que lo están buscando... Sí. ...podría llegar a ser un Peugeot o un Gol... ...un auto chico... Eh, la, ...la mujer sufrió algunas, este, algunos golpes... En, este, ...producto del impacto... ...pero bueno, se van sucediendo... Este, ...siniestros viales en Santa Rosa... ...muy pero muy a menudo se están contabilizando... ...más o menos entre 5 entre y 8... ...por lo menos por día... Así que una situación bastante bastante complicada. Sí, bueno, pero ese es el promedio eh, que hay de siniestros. ¿Promedio? Sí, sí, promedio histórico, te diría. Eh, yo recuerdo cuando hacía policiales en el diario, llamaba y accidentología me decía eso. Eh, que ¿Había 8 entre... accidentes por siniestro ocho, por día? 8, sí, más o menos. 5, 6, 7, 8. Sí, sí. sí. Lo, lo que sí es llamativo está pasando lo de los caballos. Eso sí, sí caballos es semanas. impresionante. Eh, bueno, también si uno anda por Santa Rosa, eh, en algunos lugares puntuales hay muchísimos caballos en la en la calle, en la ruta ya se ven caballos en pleno centro de la ciudad de Santa Rosa, que no sé por dónde aparecen. Sí, este, algunos en algunos lugares más eh, más alejados del centro, más alejados de la de la urbe eh, es es habitual ver caballos, pero ya verlos eh, en, en, en calles céntricas o cercanas a, al centro o en este caso en en, en rutas eh, es complicado y hay que tener mucho cuidado sobre todo de noche porque por supuesto los caballos los animales están están pasteando están verdeando están comiendo y no se dan cuenta pero muchísimos dueños de caballos los largan para que caminen pero no los tienen no, no los tienen controlados entonces pasa lo que pasa este hay gente que va ingresando a la ciudad de Santa Rosa desconoce que esas situaciones y termina En, una, en un en un siniestro en un en un choque para eh, contra contra estos animales así que también en esa parte es bastante bastante habitual bueno bueno Mauro eh, comento sí, comento dale. algo pali eh, cortito y sobre todo vinculándolo con la nota anterior con Karina Lescano y los asentamientos A ver. Eh, en estos días se van cumpliendo más o menos unos 25 días ...de la última manifestación que hicieron eh, residentes del Micaela García por la luz... ...en la Cooperativa Popular de Electricidad. ¿Qué pasó desde la cooperativa? Según nos dicen los vecinos, todavía nada. No hubo ningún acercamiento, no hubo ningún llamado. Recordemos que la cooperativa se había comprometido a convocarlos... ...a estos residentes del Micaela García del asentamiento en 15 días... para comenzar este, a, a delinear un proyecto para bajar la luz en ese asentamiento. Después de 25 días todavía no tienen respuestas y están analizando eh, a partir de la semana que viene este, ver si vuelven a hacer este, manifestaciones públicas frente a la cooperativa porque por ahora no han cumplido con la palabra de por lo menos convocarlos Por supuesto que un proyecto para bajar la luz, según dijo la cooperativa, le va a llevar entre seis y ocho meses, ocho meses. El tema es que eh, no hubo una convocatoria como si se había comprometido en este caso el propio Alfredo Carrascal que los recibió a estos residentes de Micaela García. Veremos en estos días cómo se cómo se este, cómo se desarrolla esta, esta, esta noticia o esta esta situación, pero el Micaela García sigue esperando que los convoquen desde la cooperativa para iniciar el proyecto de la luz. Bien, Mauro. Bueno, eh, ¿nos encontramos luego? Cuando sea necesario, Pali. Dale.